buen día Pablo, bueno, un saludo a tu audiencia muy bien, gracias a Dios bueno eh, a ver Jorge... iniciando el, el día está sí. bien, bueno, como todos y todas acá, eh, Jorge, a ver eh, contanos eh, tu trayectoria eh, como para que la audiencia tenga idea eh, con quién estamos hablando eh, sobre todo en el ámbito, bueno ya sabemos que sos veterano de Malvinas, más vale eh, pero en el ámbito político, eh, los que no te tenemos tanto en el radar, eh, sé que has sido concejal ahí en General Pico, pero contanos, a ver en principio en el 2007 asumí como concejal acá uh -huh. en la ciudad de general pico uh -huh. fue el periodo 2007 2011 y después en el 2011 fui juez de paz hasta el 2015 uh -huh. eh, acá también en mi ciudad ah, bien. Y, y después bueno por por eh, cuestiones familiares más allá de seguir trabajando eh, este, con, con, con políticamente Eh, no tan expuesto, pero sí siguiendo trabajando, no siempre estando eh, ante la necesidad y, y todas esas situaciones que se viven, ¿no? Claro. Eh, Jorge, ¿y dentro del peronismo? Eh, ¿En qué línea estás militando? ¿Militaste? Eh, a ver... Eh, en principio arranqué con este Convergencia, ¿Ah? eh, pero después eh, en verdad no milité ninguna. ¿Ah? No, o sea, no, siempre tuve buena relación con todos. Mm. Eh, y siempre traté de ayudar eh, en, en el caso eh, bueno cuando fui concejal el, el gobierno estaba eh, Jorge tevezs intendente que era de la línea eh, plural pero bueno en realidad pude trabajar muy bien y podemos trabajar muy bien y nuevamente creo que es lo que hay que hacer no claro eh, muchas veces cuando salen de las internas y demás yo creo que muchas veces las peleas pasan más por los egos que por otra cosa mm. eh, y hay que ser este inteligente de dejar de lado esas esas diferencias que son, la verdad, mínimas, son más porque querer tener poder que por otra cosa, y pensar un poco en el pueblo, que es el que realmente sufre los coletazos de la, de los desacuerdos. Mm. Eh, cuando, en, en fin, en, en realidad, al fin, tendría que ser que, que todas las líneas estuvieran pensando eh, lo mismo, ¿no?, en el bien del pueblo. Pero bueno, yo nunca tuve problemas con ninguna línea, te vuelvo a repetir, tal así que, que, bueno, en esta oportunidad hablé con... El primer ofrecimiento fue de Saúl Echeveste. Después me llamó Jorge Rescano. Eh, después me llamó el gobernador. Hablé con Fernanda Alonso, que es la intendente acá de Génesis Pico. Sí. Eh, bueno, nada, políticamente creo que, que yo no tengo problemas con nadie. Claro. Sí. y cómo decantó tu candidatura al parlasur digo ¿Cuándo te la ofrecieron ¿Cómo, cómo fue ese acuerdo y después de la lista de unidad que se armó a nivel nacional como uh -huh. un ofrecimiento y en principio no tenía muy en claro por una cuestión familiar yo no puedo tampoco alejarme de de, de, de mi ciudad de mi casa uh -huh. eh, entonces bueno medio como que me hacía ruido el hecho de que tuviera que viajar todos los días o instalarme 15 días, y bueno, no. no. Después de hablar con con este, la gente que, que sabe el, el manejo del Parvasur, bueno, es mucho más este un, un trabajo local, si se le podría llamar, desde La Pampa eh, para, para con el Parvasur, ¿no? Claro, sí, sí, sí, bien. Eh, ¿Y quién te lo, quién te lo ofreció, de la persona? El, que, primero, que fue te... el primero fue Solicione este, ah. Después el, el, el senador Manzúsan, eh, después el señor gobernador, o sea, claro. eh, nada, o sea, creo que debimos también, a ver, acá que tener en cuenta, eh, porque yo milito fuertemente la causa Malvinas eh, dentro de una institución, una institución que tiene muchos años acá en nuestra ciudad, que ha trabajado para todos los determinados de la provincia de La Pampa, el 70% de las leyes que hoy hay en la provincia de La Pampa son porque surgieron de acá, de este espacio. ¿Cuál es? ¿Cuál es el espacio? Eh, asociación Alberto Mejaray. ¿Asociación? Alberto Mejaray. Sí. sí. De la General Tico. Ah. Que aglutina casi toda la zona norte de los de los veteranos. Eh, mm. Y bueno, y nosotros venimos trabajando hace muchísimo tiempo eh, y hemos recibido siempre el apoyo, las herramientas para llevar adelante todo lo que es la marginización y las necesidades del Estado. Así que hemos tenido un trabajo serio, nunca fuimos a pedir absolutamente nada simplemente que nos ayudaron a, a divulgar la causa eh, y bueno yo también fueron uno de los mis compañeros en principio preguntarles no si había alguna objeción eh, a esta a esta candidatura lo bueno. cual por supuesto este, tuve el apoyo de todos diciéndome bueno no es una linda oportunidad como institución eh, poder llevar el tema malvinas a basur no claro. a una región que por ahí <coughs> por ahí vos Mirá y media dispersa, porque por ahí los los hermanos uruguayos hacen una una eh, feria, un, un encuentro todos los años y invitan como a todos los estados de la región y dentro de los estados de la región meten a, a los kelpers. Entonces viene una delegación de, de Malvinas, de kelpers, y hacen una propuesta turística. Entonces, bueno, eh, hay que hay que trabajar sobre eso para ver si podemos conseguir algún compromiso de la región este, y que en principio eh, poder este eh, volver a, a tener una una hermandad que, que se rompe por todas estas cuestiones de, la, de las economías. Claro. Eh, Jorge, ¿y cómo ves la elección del 13? Las PASO acá en La Pampa, eh, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué idea tenés de lo que puede llegar a pasar? Y nosotros este, en realidad... Y, bueno, el, el candidato que tenemos a diputado nacional, que es este Ariel, eh, creo que puede traicionar mucha mucha gente. Uh -huh. Y después, a nivel nacional, con Mase y Rosy, creo que también. O sea, es una línea eh, totalmente identificada con el pueblo y creo que vamos a tener que... que ¿Cómo es? Que, que la gente va a tener que, que acompañar ¿no? ese, ese lugar. Yo creo uh -huh. que vamos a estar bien. Bueno, eh, y ves eh, que sea una lista verdadera de unidad en el peronismo acá en la provincia de La Pampa, en Unión por la Patria esta que se presentó D digo por lo ruido que hizo la declaración de Berna diciendo que bueno, no iba a jugar eh, con ningún candidato bueno, el marinismo no ha presentado y no se ha manifestado tampoco públicamente eh, no, sí, ¿cómo, pero, ¿cómo lo ves? y te vuelvo a repetir lo, lo, lo que cuando arrancamos la, la charla no el tema de muchas veces los egos y no pensar un poco en el pueblo hace que, que, que se termine haciendo estas estas estas cosas, ¿no? Mm. Creo que tenemos que pensar con la gente, porque la gente no tiene la posibilidad que por ahí tienen, o tenemos los que estamos en política que cobramos todos los meses el sueldo este y, y, y no nos importa otra cosa. Entonces creo que hay que bajar un poco los egos y, y si se, si se dicen peronistas tienen que apoyar eh, esta, esta línea, ¿no? Claro. me parece, sí, sí. O sea, vuelvo a repetir, yo la verdad que estoy fuera de la línea y no mm. sé los negocios que pueden o, o las disputas que, puede que pueden ser internas, pero bueno, la verdad que son tristes, porque no es lo que lo que la gente, el peronismo promulga. Claro. ¿Y, y Massa? ¿Qué opinas de Massa? Porque bueno, recién ah, hablaste bueno. bien de Massa, pero es, ¿es el candidato que querías vos? No, concretamente a ver eh, yo eh, estaba dejado de, de, de, de, de las discusiones y demás mm. lo que yo este por ahí eh, no si, no esperaba no esperaba que fuera que fuera masa pero mm. bueno eh, no, no tengo no tengo este por qué objetar si se eligió su capacidad ¿no? Mm. así que parece no no soy quien creo que lo que hay que hacer es sumar encolumnarse. Si no, estaríamos la misma que, que están otros en, en la discusión, ¿no? Mm. Yo y, creo que ya está. ¿Y te habías ilusionado con Guado? ¿O no? Sí. Ah. Sí, sí. sí, sí, sí. Me he ilusionado mucho por por su historia. La verdad que me conmode mucho, muchísimo la historia. sí eh, Y creo que el haberse reinventado, porque hay que reinventarse después de un dolor mm. y estar este a disposición para, para manejar los destinos de la patria, creo que era una cuestión este, muy importante. Pero bueno, eh, esto es política, ¿sí? Uh -huh. eh, así que hay que, hay que ¿cómo es? Mm, acomodarse y, y, y pensar en el pueblo. Claro. Bueno, eh, ¿Y por qué eh, querés, o por qué aceptaste ser candidato al Parlasur? Bueno, pues, justamente por esto, ¿no? El hecho de poder llevar la, la, el tema de Malvinas uh -huh. al Parlasur, uh -huh. porque, bueno, no se lleva... Y, y esta posibilidad que tenemos o sea la verdad que mm. es, es, es muy importante y sé si si en verdad no podemos traicionar no podemos llevar este esto bueno eh, buscaremos la forma de, de, de, de que quizás otro compañero pueda pueda llevarlo de la lista así que bueno nada pablo esto la verdad que si bien es muy importante llevar Malvinas a la región, por ahí la gente tiene la decisión de si te va a poner o no te va claro, sí sí sí más vale eh, eh, ¿Sí? siempre pasa eso cuando eh, ¿Sí? uno se somete eh, al pueblo, a la votación sobre todo totalmente, sí. y hay que ser respetuosos claro. eh, Jorge, bien, nada eh, te conocimos un poco eh, eh, no sé si bueno, quedó ¿sabes? algo que nos quieras contar, decir, si no, eh, muchísimas eh, gracias y bueno, seguramente perdón. estaremos charlando eh, bueno, bueno, sí, como no como no Muchísimas gracias y bueno, nada, pedirle al pueblo de La Pampa que nos acompañe eh, a, a seguir por este camino, eh, porque en verdad por ahí la gente se olvida de cómo recibió el país el presidente Fernández eh, y, y se olvida de todo lo que pasó antes. no Entonces creo que tenemos que, que leer un poquitito más, mirar un poquitito más y darle un poco más de crédito a esta, a esta nueva posibilidad que tenemos de seguir cuatro años más. Jorge, que tengas buen día. Muchas gracias. Gracias, igualmente.